La y capaz y que, que podamos organizar un sindicato. Hagamos huelga, tenemos fuerza, somos 40. ¿Hasta cuándo esta muerta? mierda? Una semana y tres amenazas después. La llama al jefe y dice por última vez, te lo advierto. Si quieres guerra, vaya a tenerla. Tú decidí, tú me decidí, ¿qué vais a ser ¿Queréis comer? ¿Queréis pañales para TV? ¿Queréis la vega o queréis la vereda? Ahí está la puerta, la puerta sancha. Ahí está la puerta. Y cada vida, gana, la la no es mala, veta, vale ella contempla el templo del tiempo, su vida es un estenfre, donde se perdieron su sueño azul entre el cielo bajo la corteza terrestre, entre la rutina o la de pre, quizá con su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 Dilemas, diversas barreras Solo se superan con fuerza y coraje Quien dijo que es fácil, eliges un traje Repaje que encaje con él estandarte Del que comete el traje Pero tiene con que pagarte O eliges revelarte Hacer tu parte del arte Ser contestante Mirar hacia adelante, De otro ensamble Ser más real Espiritual o radical Diferente a los demás No se trata del bien o el mal es más, tú decidirás el curso final de tu no existir. Vivir o solo resistir hasta morir sin nunca.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 el grito del C sacudiendo el continente Lentamente construyendo el partido Reunido en un cuarto, leyendo la cuatro Distribuyendo la tarea del caso Repartiendo el rebelde hasta el cansancio Aprendí con mi compa cada paso Alegría, y fracaso, balazo y abrazo Años 60, labor intensa, amor de mi pueblo, mi recompensa. Por allá, por el sur, en los campos, los cerros, recuperamos fundo y corrimos los cercos. A la de la ciudad nos tomamos un lugar, con carpas, sueños y manos para luchar. Organizando los penches y todas las manzanas, tampoco creábamos una nueva Habana. Una y en babana. defensa de la unidad popular, me tocó muchas veces ir al centro a marchar. A marchar. Tenía sindicato del cordón industrial, varios meses nos costó ocupar la Reuniones, asambleas, para planificar, elevar la producción, no dejar de trabajar. Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar. Crear poder popular. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar.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 te quiere venir organic la resistencia a la clandestinidad toque dejera pero rayaba muy igual una r en un círculo nuestro retrosímbodo roiéndose con represivo ocultando mi vínculo y en la montaña centroamericana el guerrillero rojo y negro combatiendo papeles falsos y no identidad Y fue el pormerista que movió la vista para entrar y por acá Los chanchos nos pisaban los talones, asalto recuperaciones y casi a vagones, hasta que nos pillaron los perros del tirano y yo caí en cana nueve años. Sube la folla y sube la protesta, mi misión agp barricado auto defensa. Destinando como a las dos de la tarde la olla común porque había mucha hambre. No, el no Y la gente en la calle tenía que estar alejado No cacho los detalles Gritos, disparos Y una camioneta Ca un niño ¡Toma! Con en la cabeza Aquí nadie muere, compañero Este es un patolo Y aquí nadie se sabe luchar Luchar, crear, poder popular Aquí nada termina, compañero Se timo con los Aquí cada día es continua.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 Por todo el parado, compromiso, mano mal y sin permiso. Vamos que se puede, vamos a avanzar y que siendo los derechos que vamos a pelear, a acumular, alimentar el gigante popular. Solo la lucha nos dará la libertad. Organizar para luchar, luchar para triunfar que a ah, rebeldía popular, rebeldía popular. Y aquí nadie muere compañero, no, no, no, no. y aquí nadie se sabe Luchar, luchar crear, poder popular. Aquí nada termina, compañero, no hay fin de Aquí cada día es continuar. Hasta la victoria final. Aquí se dice todo compañero. Primero, de cristal dan rosas la libertad. Crear, crear, poder aquí nadie muere, compañero, hoy camino de cuento. Aquí el ser primero, aquí estará.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 Con el paso del tiempo en la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Recibe según el poeta, el amor con los años, los años desaparece. El tiempo pasa. Si hablamos la Nos vamos poniendo textos El amor no lo reflejo. Como ayer en cada <muchas> conversación cada beso cada abrazo se <muchas> me si siempre, siempre un pedazo de razón para el momento fuck it ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambia lo que siento, lo que es el amor se está volviendo con los sentimientos. ¿Por qué años atrás tomar tu mano? Novar tu peso su si forzaron momento, formaron parte de una verdad, no, no, no. el tiempo pasa nos vamos poniendo tecno, el amor no me reflejo como ayer. Que că la Corazones razón eres porque años atrás Tomar tu mano goaste peso y forzar un momento momento formar el pacto de una verdad Mas hermano hay que pactar verdad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 Carazón Se duele siempre un plazo le temo Temo el temor, temor. Yeah. Cuidado con el temor.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 canto de todos para a outra desta de vida caminhante de mapas tão diferentes em meio a tanta gente povoados tão distantes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 bombas poderosas, tem destino na etiqueta Pobreza explode, arrebenta Eu não sou um forasteiro, meu lugar É o mundo inteiro, meu país é o planeta Onde tudo começou, mãe África sofredora Foi por mãos exploradoras, negro escravo do senhor Chancela do imperador Judiaram da mãe preta A verdade nas gavetas, eu não sou meu lugar é o mundo inteiro, meu país é o planeta Sou a criança velha As viúvas iraquianas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 desde Rumania Interditution Days hasta siempre hasta la victoria siempre donde el sol de tu labura te puso cerco a la muerte aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu E tu brațul libertate, aici se chea hija.